because Pequeño quise ser muchas cosas, entre ellas dibujante de cómics. Ya saben, el hombre invisible, el hombre elástico, por entonces, por otros asuntos, claro. Bueno, creo que fue un chico precoz. Quise ser astronauta, astrofísico también. Pero no lo saber. Durante un tiempo también quise ser el probador de hamacas. Es un trabajo muy duro, amigos. Hay es que saber dormir. Y yo de eso soy ¿sí un rato. Vinicius de Moraes escribió en una ocasión que a él le hubiera gustado ser médico de flores. Señora, ¿cómo están sus geranos? Esprender recetas para la gripe de los rosales la de las cardenas y llenar de color los balcones y las almas de la gente ahora si ustedes me preguntan qué me hubiera gustado ser ya saben que yo les diría que me hubiera encantado ser el cartero de la Pablo Neruda pero si como agarran oposiciones yo no me entero así que me tengo que conformar con probarme a ver sus ...sin pedirle permiso... ...al fin y al cabo, el cartero ...dijo en una ocasión que la poesía es de quien la necesita. ...y yo necesité de esa poesía... ...para sentirme menos solo... ...y para combatir cierto cansancio... ...cada cual tendrá su terapia... ...saben de qué cansancio lo saben. ...ese cansancio que se te viene encima por las mañanas... ...cuando uno abre el diario y descubre que el mundo se derrumba... Nosotros nos enamoramos cuando uno descubre que toda nuestra piedad es acaparada por los muertos de las torres gemelas, cerca de aquí en Oriente Próximo hay muertos que no merecen la piedad de nadie. A veces uno se siente como un náufrago que... Escribe un mensaje, sí. lo mete en una botella y lo lanza al mar con la esperanza de que alguien lo un Un mensaje sin destinatario. terreno. Allá va este mensaje de una botella. Una canción que uno escribió para sentirse que no solo. La terapia solo tiene sentido si hay alguien que escucha, Alguien que te dé compañía. Esos son ustedes, así que... Gracias de corazón por estar aquí.